Que es un poco la semana del miedo a lo que pueda pasar, eh, miedo a los eh, llamados eh, rebrotes, eh, miedo a todo, la, a las cifras, eh, miedo al futuro. Mensajes eh, como el que nos está trasladando nos demuestra que se puede vivir, que se puede hacer cosas anormales eh, en las de siempre, con medidas de seguridad, que se puede hacer lo que se hacía, pero eh, de otra forma, pero que se puede ir para adelante, ¿no?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 Bueno, pues con medidas de, de precaución, pero sin miedo, pero con precaución. Sí, señor. Mado Martínez, Eureka, mil gracias. Un abrazo muy grande.